Hola Dani, hola, buenas buenos días eh, Sí, bueno, muchas gracias por el llamado y, y excelente la el resumen que hiciste sobre la situación económica del país eh, y bueno, eh, con respecto a la campaña de firma ya, ya finalizó la campaña la, la realizamos en todo el país en todas las provincias del país desde el 22 de agosto hasta el 18 de septiembre aunque bueno, unos días después Eh, la gente nos, nos seguía pidiendo para firmar cuando realizábamos actividades de, de cierres de la campaña o de informar los números en diferentes distritos, eh, los números con los que cerró la campaña uh -huh. y la gente se acercaba a decir dónde firmo. Claro. Así que eh, bueno, continuó digamos, durante todos estos días. Eh, en Pilar se juntaron más de 25.000 firmas eh, y bueno en todo el país juntamos 1.850.000 firmas así que bueno estamos ahora con todo con todo el, el procedimiento legal que sirve que sirve que sigue perdón para para la presentación uh -huh. están pensando en la presentación para qué fecha más o menos Mira ya estamos en contacto con nuestros referentes digamos nacionales eh, o nuestro dirigente nacional Humberto Tumini, en realidad eh, ya está en contacto con la presidenta de la cámara de Diputados, que es cecilia moró ...que a través de ella, digamos, es como se debe presentar... Y, ...y lo que sigue, bueno... ...porque todos estos días fueron también de organizar y ordenar... ...todas las planillas, imagínate, de todas las provincias de todo el país... Uh -huh. eh, ...que, bueno, como para que se den una idea... que ...es un camión lleno de cajas, lleno de planillas, con firmas... ...así que, eh, como presentación, digamos oficial o si tenemos que hacer algún lado sería un camión de, de firmas, <risa> literal eh, pero bueno lo que sigue digamos son procedimientos legales y cumplir con algunos pasos legales que es lo que se está resolviendo eh, pero ya estamos en, en contacto y, y realizando todos los pasos que se deben realizar para una presentación, nos decían bueno, que, no sé si, si es la primera vez o la primera vez en mucho tiempo que se realiza una presentación de este tipo así que como que estamos estamos viendo cuáles son los pasos que siguen claro, claro. el proyecto concretamente cuáles son los puntos centrales que plantea algo nos bueno, conocemos nosotros pero contanos vos el proyecto es puntualmente el congelamiento de los precios de los alimentos que son parte de la canasta básica eh, que bueno son los que los que tomaman el indec para para considerar si una familia es pobre o no y eh, que, si no me equivoco, son 54 productos, eh, pero también incluye el congelamiento de los precios de las tarifas de luz y de gas. Mm. Eh, nos parece importante, bueno, sumamente importante por estos números eh, que que alarman y que y que golpean fuerte a los sectores populares, ¿no? Porque, como vos decías, bueno, los números muestran que los productos que más aún han aumentado son los alimentos, justamente. Mm -hmm. Por lo tanto más del 80% del sueldo, del salario, de los ingresos de las familias eh, se nos van gastando en alimentos, cosa que, bueno, nos parece que el gobierno alguna respuesta tiene que dar a esa realidad que eh, lleva cada vez más a las familias a, a ser parte de este número de, de pobreza, de indigencia, bueno, hay gente que no les alcanza con tener uno, dos, trabajos registrados en la misma en el mismo hogar, mm. porque bueno, el salario mínimo hoy está en 25.000 pesos. Eh, salario, perdón, en 50.000 pesos, el, el salario mínimo vital y móvil. Eh, y bueno, la canasta básica para una familia de cuatro integrantes, solamente lo que plantea el INDEC, eh, supera los 130.000 pesos. <coughs> Por lo tanto, bueno, como te decía, solo en alimentos Eh, se te va el 80% o más de los ingresos y sabemos de, de familias que se terminan endeudando que terminan usando la tarjeta de crédito para poder comprar alimentos nos parece que el gobierno alguna respuesta tiene que dar y la nuestra es una propuesta pero bueno, sabemos también que tiene que ver con una realidad estructural del país, de la economía eh, y una realidad que venimos arrastrando hace años pero... También nos preocupa que desde el gobierno tengan un discurso y después en lo concreto no terminan realizando nada para realmente combatir la pobreza en Argentina hubieron otros proyectos que también quedaron, bueno, sin ningún tipo de tratamiento, el de un salario universal que ahora pareciera que va a ser una especie de bono a la indigencia a partir de los datos publicados esta semana por el propio organismo estatal del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que habla de un 8,8% de personas en la indigencia y más de un 34% de la población pobre en el país de la cual, eh, lo cual plantea que la mitad de los pibes y pibas en la Argentina son pobres, ¿no? Estos son datos que el propio gobierno tiene y que Eh, bueno los movimientos sociales vienen alertando desde el inicio de este año, y, y hace unos cuantos años digo, por, por mencionar solamente los últimos meses sí, sí, sí, así es bueno, eso, se va profundizando cada vez más eh, nosotros tenemos eh, desde Libres del Sur tenemos espacios comunitarios tenemos merenderos, tenemos comedores y la realidad también es que eh, aumenta la cantidad de, de chicos, o sea, la cantidad de veces que van, tal vez a pedir alimentos, a pedir la merienda. Eh, nosotros, bueno, venimos de, de realizar un reclamo en la 9 de julio que duró tres, tres días, martes, miércoles y jueves, sí. y uno de los reclamos tiene que ver con que regularizan la entrega de, de la mercadería a los merenderos y a los comedores. Eh, la verdad es que terminamos haciendo malabares en vez, de, en vez de facilitarnos el trabajo para esta entrega de alimentos que damos a las familias en los barrios. Eh, nos perjudican un montón porque tenemos que conseguir harina por otro lado, tenemos que pedir donaciones, tenemos que intercambiar los productos que nos dan tal vez desde el Ministerio de Desarrollo para poder realizar estos alimentos, tenemos que reducir la cantidad de días, si un merendero realizaba tres días tenemos que bajarlo a uno porque no nos alcanza la harina o no nos alcanza la leche o un mes nos dan más leche que harina y bueno, eso estamos como a la expectativa de qué es. Qué, es la, qué mercadería, qué productos nos van a dar desde el Ministerio de Desarrollo mm. eh, así que estamos como, bueno es una lucha constante porque sabemos que esto va a continuar sabemos que es, estos números eh, alarmantes o bueno, lo que vos decías al principio de que la inflación va a llegar al 100%, al 100 anual eh, y bueno esto lo, lo, que no aumentan los salarios, que no aumentan los ingresos, eh, que la gente va empieza acerca cada vez más changas y sigue sin alcanzarle la guita sabemos que esto se va a profundizar y sabemos que vamos a tener que seguir eh, laburando lamentablemente como siempre decimos lo ideal sería que las familias puedan comer y alimentar a, a sus hijos e hijas en, en sus hogares sí. pero frente a esta realidad eh, emergente realizamos los espacios comunitarios donde la gente se acerca a alimentarse pero también a alimentarse a generar estos lazos sociales de solidaridad, empiezan a realizar estas estas ferias donde se venden de todo, en las plazas, viste bueno, cualquier cosa que tenés en casa lo llevas y la vendés, sí. eh, y bueno, esta, estas cosas que empiezan a surgir viste sí. en, en los casos de, de emergencia, y en este caso lo que preocupa es que la emergencia es alimentaria. Sí. Ana, mencionabas recién, estamos hablando con Ana Barreto Coordinadora Territorial del IRE del Sur en Pilar, mencionabas la CAMPE en la 9 de julio ¿qué respuesta hubo? si es que hubo alguna respuesta del gobierno después de estos 3 días de CAMPE No, la respuesta es que eh, ellos se van a juntar cuando no estemos marchando eh, por lo tanto no tenemos respuestas la realidad es que ya no, nos hemos juntado 10 veces con funcionarios eh, y las 10 veces prometen regularizar esto que yo les contaba las entregas, la entrega de la mercadería. Prometen re regularizarlo desde el Ministerio de Desarrollo Social nos tienen que entregar una vez por mes esta mercadería que es destinada a los barrios populares, a los espacios comunitarios, a los merenderos, a los comedores. Sin embargo, no se cumplen 12 entregas, 12 entregas al año, esto ya lo veníamos reclamando desde desde que estaba el ministro de Desarrollo Social Anterior, Daniel Arroyo. Sí. Eh, y bueno, también la variedad de la en la entrega de mercadería. Hemos presentado proyectos de relevamiento sobre el tipo de alimentación que reciben los niños y niñas en los merenderos y comunitarios, que es a base de harinas, ¿no? Sí. Eh, y bueno, hay ciertos proyectos también eh, que están, eh, digamos, trabados o que están... Eh, funcionando pero irregularmente que tienen que ver con esto con que le entregan los merenderros debería ser eh, otro tipo de alimentos no que deberían ser cereales deberían ser frutas deberían ser lácteos hay un proyecto en camino hay un proyecto de reforzar la entrega de alimentos a los merenderos de los que de lo que fuimos parte pero ahora eso está trabado así que volvimos a entregar torta frita pan casero bueno todo lo que se puede hacer con lo, con lo que ellos nos dan ¿no? mm. que es harina y leche en polvo Eh, por lo tanto, bueno, eso Uno de los reclamos que, que, que venimos haciendo De que regularicen esta entrega de mercadería Nos prometen que sí Creo que, que es este círculo de Nos reunimos, nos prometen que sí, que se va a regularizar Nos hacen algún tipo de entrega Pero siguen debiendo, digamos, otras entregas de otros meses eh, Por otro lado, bueno... Eh, cuestiones que tienen que ver también con el aumento del salario mínimo vital y móvil que repercute directamente en el aumento de de potenciar trabajo que es el 50 por ciento del salario mínimo ese es otro ese es otro de los reclamos sí. eh y después bueno tenemos eh muchas familias o o personas que que están esperando a a poder tener algún ingreso por lo menos mínimo o o este programa potenciar trabajo que que después bueno que nuclear digamos, a la gente en organizaciones sociales para poder participar de alguna cooperativa de trabajo, proyecto productivo eh, y bueno como te decía, en las reuniones nos prometen que sí que sí, que sí. nos dicen que sí, eh, y pasa el tiempo y no se cumplen ni los plazos, ni los, las entregas eh, ni lo que ellos vienen prometiendo y tenemos que volver a la calle porque la única forma de que de que le podamos meter presión para que nos escuchen uh -huh. y, y bueno, la, la verdad es que indigna indigna un montón pero bueno ahora a partir a partir de estos tres días de acampe sabemos que nos van a recibir pero bueno van a seguramente a dejar pasar unos días claro Ana, la última, y te agradecemos estos minutos que nos dedicás. Eh, ¿Cuáles son los pasos burocráticos y qué tiempo lleva esto de la presentación de la firma? Sabemos que bueno hubo ya una reunión, decías, de tu mini con eh, Moró, al respecto de cómo encaminar la presentación en la firma, si esta iniciativa. Sabemos que, en general, muchas veces esto estos procesos son bastante burocráticos y se van dilatando en el tiempo de hecho cada año en diciembre se dan sesiones maratónicas en el Congreso donde se aprueban muchas cosas, ¿qué explicativa tienen ustedes con esta iniciativa? ¿que termine de presentarse y pueda tratarse antes de fin de año? ¿hay posibilidad de que esto sea así efectivamente? ¿o va a depender de la, de la voluntad política de, de quienes son responsables del Congreso? Sí, sí, va a depender de la voluntad política de los diputados de las diputadas y de Cecilia Moro también eh, para la semana que viene alguna respuesta vamos a tener, sobre los pasos que siguen, eh, también bueno, tenemos el, el inconveniente de que si tiene que resolver algo el defensor del pueblo, también nos decían eso, que no hay designado eh, así que también ellos tienen que ver qué pasaría si sí. <risa> eh, pero bueno, para la semana que viene prometieron darnos una respuesta sobre cómo sigue todo y si si es que eh, la cantidad total de las firmas las tenemos que llevar efectivamente al Congreso o, o no. Sí. <ríe> eh, estamos ahí a la expectativa de ver qué nos dicen, cómo seguir y, y bueno y si llegamos o no antes de fin de año que se, se pueda tratar el proyecto. Bueno, quedamos acá en la radio atentos a lo que vaya sucediendo para cualquier novedad poder compartirla también en el aire y bueno y atentos también a todo lo que vayan compartiendo desde Libres del Sur. Buenísimo, buenísimo. Sí, invitamos a que sigan todas nuestras redes. Eh, acá, bueno, somos Libres del Sur Pilar, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok también. <risa> eh, pero bueno, también las redes nacionales y la página de Libres. Eh, bastante actualizada y pueden ver también cómo sigue todo el paso a paso de este proyecto. Bien, quedamos atentos y para poder conversar en cualquier momento. Te agradecemos mucho este, este ratito. No, por favor, gracias a ustedes y está buenísima la radio en e informarse con una línea política tan responsable como la de ustedes. Muchas gracias, un abrazo grande. Chao, Dani, un abrazo.